Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. para dos cosas, para nada y para quitarle su tiempo. Pero sé que el Espíritu Santo tiene algo para, para nosotros y uno no se pone de acuerdo con las personas, uno no llega y dice... Ay, ¿sabes qué, Brando? Cuando ministres, ministres de poner en primer lugar a Dios, ¿no? ¿No? sino que el Espíritu Santo habla. ¿no? Y, y parte de lo que Rich y César también estuvieron diciendo, yo dije, ay, Señor, ¿ya ves? Yo no pudiera dormir, ya no esas citas que yo hago. Pero realmente el Señor quiere confirmar y confirmar y realmente que nos entre, porque nuestra cabeza como que no quiere. Y yo quiero antes de, de empezar, pues que todos cerremos nuestros ojos y, y darle verdaderamente la bienvenida al Espíritu Santo. Yo estoy convencida que nada de lo que yo pueda decirles puede transformar sus vidas. solamente. Entonces, Señor, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, yo te pido que tú abras los corazones de todos los que estamos aquí, Señor. Que no sea yo. Que no sea lo que yo preparé, Señor, Espíritu Santo, yo te doy libertad en esta hora. Yo te doy libertad que tú te muevas, que tú hagas, que tú seas el que transforme las vidas. Yo suelto en el nombre de Jesús un espíritu de conocimiento y de revelación en lo que tú tienes para nosotros. Yo ato, Señor, todo espíritu es que vale en contra, Señor, de ti. Y en el nombre de Jesús yo amo ahorita una misión de libertad, una misión que pudra todo el mundo, para que podamos verdaderamente, Señor, entrar y ser parte de lo que tú quieres para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Bueno, perdón, un poco pero, pero yo quiero hablarle de dos armas que tenemos en nuestra vida, sí que realmente todos podríamos decir, ay, yo no me sé pero realmente yo quiero y siento de parte de Dios y todas las semanas tú la sentías parte de Dios que son importantes ¿sí? y una es la palabra de Dios y otra es la oración eh, cuando nosotros queremos en una relación pasar al siguiente nivel ¿sí? Este, pues, invariablemente tenemos que tener más intimidad con la persona que, que deseamos tener una relación más cercana. ¿sí? nosotros debemos, pues, empezar a buscar más a esa persona, empezar a conocerla y hasta cierto punto empezamos a parecernos a ella, ya no reímos como ella. Porque estamos fijándonos tanto en cómo es esa persona porque nos interesa pasar a un nivel más alto con esa persona que realmente dicen Cuando yo me pasé con Carlos verdaderamente éramos muy chicos ¿Sí? ¿Éramos? ¿eh? ¡Sí! ¡Muchas! Y cuando estábamos en nuestra luna de miel este... realmente nos moríamos de la risa porque en uno de los días yo iba a el primero a pedir el desayuno y yo estaba sentada ahí y entonces yo vengo a ser y me dice ¿y tu hermanito? y yo le dije ¿y tu y, ¿y durante todo ese tiempo me trataron como si yo fuera la hermanito de Carlos íbamos a los restaurantes y pues me pensaban que era mi hermanito y bueno, eso no fue el asunto sino el asunto que en el lugar donde nosotros nos reuníamos un lugar como este que había muchísimas personas Y por años y años y servíamos con los jóvenes Carlos y yo pensaban que eran mi hermano y yo no entendía por qué tantas mujeres a veces le andaban ahí ando, o, y yo decía, bueno, ¿y por qué se me acerca este y me dice esto si yo estoy casada? pero muchísima gente pensaba que eran hermanos y cuando les decíamos, es mi esposo o es mi esposa, muchas veces nos decían pero si se parecen, se ¿Si parecen. y yo pienso que cuando tú llegas Al estar con una persona tanto tiempo lo único que puede pasar es que te empiezas a parecer cada vez más a esa persona ¿sí? entonces puedes verlo bueno, igualito pasa con nuestra relación con Dios ¿sí? No, no cambia debemos buscarlos y obtener una visión más amplia y equilibrada de lo que dice su palabra para nosotros poder parecernos a él Para, porque de nada me sirve la universidad, Dios, Dios, espíritu, de una persona, si no, incluso si no entro a una intimidad con él. Realmente no puedo pasar a un siguiente nivel. Nos estábamos hablando de que tenemos que esforzarnos y de verdad debemos pasar a un siguiente nivel. Donde estemos cada uno de nosotros. ¿Sí? Y quiero que leamos en eh, el tema de la economía, 28, y claro, que eso está después de Reyes, Bien, sí. Y dice, y tú Salomón, hijo mío, reconoce a Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escubría los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Mira pues ahora que el Señor te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. esfuérzate y hazla. Y yo quiero de que todos aquí salvo. Y todos pongan su nombre. Cada uno de ellos ¿no? poniendo su nombre. Y tú, ¿Qué? Brandon, Ale, César cualquiera, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre, y síguele con un corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor descubríle a los corazones y entiende todo intento de tus pensamientos. Si lo buscares, lo hallarás ¿Sí? Y yo quiero lanzarles una pregunta. Verdaderamente mi día de hoy está buscando a Dios con todo su corazón. Verdaderamente está diciendo a Dios, yo quiero buscarle. O sea, ¿Qué ocupa su mente durante todo el día? No solo el domingo, eh, o el jueves, todos los días. ¿Qué ocupa su mente? ¿Qué ocupa sus pensamientos? Ese, verdaderamente es, él, como decía Rich, se levanta y lo que quiere ver en, en ese espejo es la imagen de él. Porque bueno, yo creo que Rich se levantó y, y se fue. Tú está estás ¡Wow! Oh, wow, wow, y Paul se debe levantar y decir, wow, Rich, ¿dónde estará Rich? Y yo creo que parte de su tiempo lo ocupan pensando, ¿y qué está haciendo? ¿Y qué ropa se puso? Y había ido a trabajar. ¿Por qué? Porque están enamorados. Porque eso es un enamoramiento. Y cuando nosotros estamos enamorados del Señor, eso debe de ocupar. Nuestro tiempo Dios, ¿dónde estás? En este día, Señor, tú dónde eres ¿Dónde? ¿Qué voy a hacer ¿Hasta para qué zapatos me pongo, Señor? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Cómo estoy hoy, Señor? ¿Me prende menos? Sí. Bueno, tú y tu ¿no? Y David en el Salmo 42 ¿no? ¿Sí? Expresó su deseo por el Señor David verdaderamente ¿Verdad? Vemos el corazón de David ¿no? y dice, como el siervo grama por las corrientes de las aguas, así clama por ti Dios, el alma mía. Verdaderamente había un deseo de David de, de clamar por su Dios de, de decir, sabes qué, Señor, todo, mira, cuando usted está en el desierto, de verdad no piensa qué se va a poner, qué se va a vestir, que si eh, cómo me dio, si no me dio, si me habló, no me saludó, si me dio. No piensa nada. Soy un Solo en agua. Solo piensa en agua. Es es que me muero de ser. Y David dice, y así es que Dios, como un siervo, como este animal, pero ama. En pocas palabras, clama, Alega, desea. Así Señor, mi ama. Tiene sed de ti. Y eso creo que yo esta mañana... Siento de parte de Dios decirles que tenemos que tener Ese deseo Ese clamor Por él Sí. Hasta que nuestro deseo De buscar más de Dios tome el primer lugar En nuestras vidas No podemos pasar a un siguiente nivel Y hoy Dios no dijo Por el de grande. Sí. Debe de ser el primer El Señor, Ese es el deseo del corazón de Dios. ¿sí? Porque todos, yo quiero, yo quiero, si quiero, quiero, quiero, ¿qué quieres? Dios dice, qué quieres? ¿No? O sea, ¿qué quieres? ¿Saben qué quiere? Que nuestro deseo sea Él, que Él tome el primer lugar en nuestras vidas, porque entonces estaremos en la posición de comenzar. No les digo de avanzar de comenzar a acercarnos en nuestra búsqueda de relación y comunión con Dios y aprenderemos que lo que necesitamos no es lo que Él pueda darnos no es lo que Él pueda hacer no son los milagros ¿saben qué necesitamos? a Él sí, entonces ahí, cuando Dios vea vamos a empezar ahí, ¿sí? En Jeremías 10.23 Dice Conozco, oh Señor que el hombre no es Señor de su camino ni el hombre que camina es el ordenar sus pasos. espacios ¿Sí? Jeremías nos está mostrando que es imposible que nosotros podamos manejar adecuadamente nuestra vida. No tenemos la capacidad ¿eh? de verdad. Por más escuela, PED de Monterrey, este, universidad no sé cuál, Harvard, totalmente parecidos, mongoles. Si me importaba la palabra Harvard, yo sería como mongola en las cosas de la vida, porque Jeremías dice, ¿sí? no eres el hombre. Que puede ordenar su camino. Realmente no, no podemos, ¿sí? Dios no nos permite triunfar sin él. Punto. Podemos tener éxito. Pero no triunfamos sin ¿sí? él. Dios nos hizo con la necesidad de ocupar ese lugar en nuestras vidas para que entonces podamos comenzar a caminar. ¿sí? ¿Sí? Y quiero ir a Mateo 7. 24 y 25 y perdón que los lleven de aquí para allá pero bueno son más. y en el peo 7 24 dice cualquiera pues que le dé estas palabras y las hace le comparará a un hombre pendiente que edificó su casa sobre la roca descendió lluvia vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. pero cualquiera que me dé estas palabras y no las hace le contaré a un hombre sensato que edificó su casa sobre la arena y desde la lluvia vivieron ríos y soplaron vientos y dieron corriente contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. miren Jesús estaba hablando aquí Sobre las personas que construyen su vida en la arena Cuando las tormentas de la vida comienzan a venir Y van a venir Y fuertes El cimiento de arena ocasiona un completo desastre De verdad ¿Sí? Quizás estas casas o estas vidas O estas personas Se ven bien lucen usan su bien, ¿no? Hasta decir, ¡Wow! Yo quisiera ser como ellos, Pero es también por un tiempo, porque la verdad es una en potencia, porque tarde o temprano se van a derrumbar. ¿sí? Y sin embargo, cuando tu vida está fundada sobre la roca de la palabra que es inalterable, Dios, ¿sí? cuando yo me paro sobre Dios, ¿sí? está ah, verdaderamente asegurada contra cualquier tormenta y contra cualquier destrucción que pueda venir no importa lo que venga porque tu fundamento está sobre una, una palabra que es inalterable y sí. todo lo tienen esa palabra inalterable ¿Sí? Sí. Sí. esto es gracias a que Dios tiene un plan perfecto para todo y ha revelado sus planes el doble en nuestro ¿Sí? el Señor tiene un plan para cada área de nuestra vida ¿sí? tu dinero tus deseos, tus hijos tu cuerpo ¿cómo lo pidas? ¿sí? ¿Cómo, ¿cómo manejas cada cosa? Dios tiene, ¿cómo pasas tu tiempo? Dios tiene un plan aquí ¿sí? y hasta la manera en que manejas tus conflictos ¿sí? ahí está, y si de verdad queremos pasar al siguiente nivel de intimidad con Él, nuestras estrategias de vida deberán estar basadas a la manera que tiene Dios de hacer las cosas sí. Y así Él a conectar lo que lees ¿sí? con la manera de aplicarlo y es a través del Espíritu Santo la palabra si sí, yo la puedo ver no y me mata o sea, me aburre y me duerme Pero yo tengo que empezar a hacer que esta palabra se arregle, se en mí y empiece a dar fruto. Y lo que yo leo, lo aplico Y ahí es cuando yo empiezo a cambiar. De nada sirve si dice de hecho, que entró a los pilates y pone el video y los ve. La, si, ah, vamos, eche, oh, ah. Y termina matada y ya. Hasta que no lo aplique, hasta que... Y este, veremos que esta lógica ya no está, que esta desapareció, y, y que entonces puede cambiar, pero necesita aplicar los principios de Dios. Amen, amen. ¿Sí? Ahora, cada aspecto de la vida que ve tu vida, que sometas a los principios de Dios, se fortalecerá sí. y será más duradera. Pero lo que intentas hacer por tu cuenta se va a debilitar cada vez más. ¿Sí? porque su fundamento es de arena y va a fracasar todo lo que yo haga por mí va a fracasar cuando te golpees tus metas te vas a desplomar si tu vida no está basada en la palabra de Dios ¿sí? debemos construir sobre la roca y así seremos firmes sin importar lo que venga ya no podemos quedar haciendo cosas como antes las hacía. Que aunque quizás quizá Fueron correctas por un tiempo Ya no son mentiras ¿Sí? Porque Dios quiere hacer nuevas Todas las cosas Que nos llevarán más allá del estado actual Y eso Lo escribí con sangre oh, Dios de nuevo Y cuesta ¿Sí? Dios desea llegarnos a nuevos niveles En por medio Del poder del Espíritu Santo Ahora, ¿lo vamos a dejar actuar? Sí. Lo vamos a dejar actuar porque él quiere. Él desea. Él está listo. Sí. Y yo quiero ir a segunda de crónicas. 20. El capítulo 20. Y no vamos a leer todo el capítulo porque, como les dije, ya no son Pero sí quiero decirles algo. Está hablando de rey un rey que se llama Josafat y en el capítulo 20 Josafat se ve que vienen las tormentas de la vida viene de repente un boá y viene amor contra él y tiene un duro. ¿sí? y cada uno de nosotros podemos decir, bueno yo ahorita tengo un boá encima de mí o tengo un amor encima de mí o yo no sé quién tienes encima de ti no tenemos si no problemas o el que no tenga problemas se separe y me diga, ¿cómo? porque en no todos tenemos situaciones en nuestra vida y saben que pues el estaba con un grave problema así como estuvo David así como estuvo Elías así como estuvo Sansón. Así. ¿y qué? y Josapá pues debe ir a esta multitud contra él pero yo quiero que veamos el tres. dice Josapá pues tuvo temor Y satán humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo perdonar a Gilo, a todo Judá. Este rey no fue corriendo y dijo al capitán y al, y al general ¿cómo, estamos? ¿Cómo están las armas? ¿Estamos todos listos? No. Él dijo realmente no. Y dijo, no puedo. Dios, no puedo. Se humilló. ¿Sí? Y además obligó a todos los demás a humillarse, eso hago en mi casa, ¿eh? ¿Para qué viven en mi casa? <risa> ¿Saben qué? Ahora, todos se Y yo me acuerdo, ¿no, mi? todos se sí. y de verdad empezaba que nunca voy a olvidar a nadie ya que porque ¿tú lo no que sos allanada? Pues yo voy tocar mi pelo, mamá, déjame leer, es otra cosa. O sea, es un maldito o oh, tenerles que, no es que ayunar, Podemos comer dulces, podemos comer tele, verdaderamente tenemos que ayunar y Josapá, siendo verdaderamente sabio, él hace una de las cosas que necesitamos hacer y eso humillarse, buscar a Dios Si saben qué? verdaderamente, después de eso en el versículo 10, 11 y no lo voy a leer, él empieza a recordarle a Dios su palabra él empieza a decirle ¿sabes qué? ¿te acuerdas esto? ¿te acuerdas? y Dios empieza a gozar Dios empieza a decir ¡guau! Wow, eso queremos y Dios y Señor necesitamos que te acuerdes de lo que tú dijiste de lo que tú hiciste y Dios dice wow. y nosotros en nuestra vida debemos hacer como por acá ¿sí? empezar a buscar a Dios y buscar en su palabra Señor ¿qué dices? de esto tan grande que yo no puedo sí. Y en el 12, a mitad del 12, dice, Señor, no sabemos qué hacer. ¿Ya? Y, y verdad, no sé, Señor, ¿qué hacer con esto tan grande? Y en el 15, a través de sus sujetos, me responde, no temas. Y esa ¿sí? madre que es delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra, ah, sino de Dios. Sí, ah, ¿Sí? Y en el 17 también, casi la mitad dice, para está quietos. Y ve la salvación del Señor con vosotros. Dios, yo no puedo con mi esposo. Dios yo no puedo con mis hijos. Dios no puedo con esta situación. Señor, no entiendo lo que pasa. Señor, no sé. Mi amigo, mi amiga, lo pasea el problema por el que estás pasando. ¿Sabes qué dice el señor? Y no sé sobre qué es mía. Y sabes qué? Solo para ti. Búscame. buscame. Pone en el primer lugar. Y eso no implica que te des la abrazo, sí si que yo no está quieto. Y en quito, ve? mira, asombra que lo que voy a hacer sombra y, y verdaderamente yo quiero lanzarles un reto aquí sobre a los hombres y, y sigamos ya en el en el 20 a la mitad dice cree en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros creed a sus profetas y seréis prosperados Y en el 21 para terminar el 21, glorifica al Señor porque su misericordia es para siempre. ¿Saben qué pasó con Josapá? Lo salvó. Dios lo salvó. No ese salvó, Dios lo salvó. Y termina casi diciendo en el versículo treinta. Y el hombre de Jesacá tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Y ya ahí va mi reto. Quiere que Dios cambie esta ciudad. Dios ¿Y qué nos da Dios? Paz por todas las partes. ¿Sí? Y especifica que luego de Cozafar, lo aquel rey, no tú no vas porque su Dios, no porque Cozafat era muy sabio, porque su Dios de Cozafar le libertad y cómo puede cambiar de Guadalajara si no es por medio de él, sus vidas de ¿sí? y en el 13, estábamos en el 13 dice entra por la puerta estrecha porque ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que la han estamos hablando de la palabra de Dios entonces de estar dispuestos dispuesto a vivir de acuerdo a la palabra de Dios Dios es un Dios y eso lo veo sí muchas de las cosas que me gustan a Dios no le gustan, las detestan Quiero un gran amigamiento. Quiero, Señor, ser parte de tu poder. Quiero okay, ser... ¿Ok? ¿Ok? Pero empecemos a caminar como Dios. quiere Empecemos verdaderamente a hacer lo que Dios le gusta hacer. No podemos ser parte del gran amigamiento si vivimos con el mundo. Nos vestimos como el mundo, o leemos como el mundo, practicamos las cosas del mundo y aún hablamos con el mundo. No podemos... Sí, hay un granito que se llama Lemming. Lemming, Lemming, sí, Lemming. Chistosísimo. Es una raza. Pero es gordita. <risas> y o sea, verdad es de la familia de los dedores. Y es gordito y todos toman ahí. ¿sí? Y, y se dedica a dos cosas en su vida. A comer y tener bebés. O sea, Marcel más que comen y de verdad son muy productivos. Y saben que ellos caminan en la y van, y hacen un gran circulo y van, y van o sea, derribando comiendo todo, todo, todo, todo cosechas, todas así van, chu chu chu chu son muy buenos mamaderos y llegan al un río y lo bajan, todos se meten como brutos o sea, o sea, todos para allá, todos van para allá Y se meten en un mínimo, un comienza, y luego ven a la luna y sigue, acá, y van dejando nada. Sí. Si uno ve para atrás, ya de verdad todo. Pero lo último... Y perdóneme, perdón, Cuando llega la luna... ¡Ay, yo murió! Y tú pues se abierta y se echa y sigue nada, nadando Y nada, y nada, y Así que se va Y, y no es que se suiciden, es que son verdaderamente tan <risa> o sea, y que no. Pero, pero, pero están perdidos y confusos. Porque no pueden distinguir entre un grito y el mar. Pero todos van para allá. ¡Wow! ¡Vayamos para allá! Y esta es la generación de los jóvenes que están allá afuera. Esto es lo que está viviendo todos los jóvenes de Guadalajara todos los adolescentes de Guadalajara ¿saben qué? ¡Ah! se trata de irnos a parar a, a pueblo de galerías ¿No? entonces ya como lo digo perdidos y confusos. no saben ni para qué pero ahí está no va para acá para atrás o sea, ¿me es? no necesitan sí, o señor verdaderamente no deben ser y como estos que al final de cuentas que tienen un nombre tan bonito no son las que ratas desorientadas sí debemos ser buscadores de Dios y peligrosos pero no peligrosos para nosotros mismos para que el peligrosos, peligrosos para el enemigo sí para lo que Satanás está haciendo sí debemos de realmente transformar el mundo. ¿Sí? Y la verdad que tiene límites. Los límites no los pongo yo. Los límites Dios los ha quitado. Verdaderamente Dios está quitando ahorita para el destino. Dios quiere que tengan ustedes límites. ¿Saben qué es Dios? Que vuelve. Necesita, el tiempo se está acabando y necesita gente esté con él nuestro encuentro con el Espíritu Santo nos cambia para siempre no podemos decir que tuvimos un encuentro con él y no ser cambiados y tengo sí, una anécdota sí. este Amén. cuando estaba en la y nos llevamos a la playa había unos tolerantes Y, verdaderamente, había un, un tobogán para niños y un tobogán verdaderamente impresionante para los grandes. Y bueno, era, no era nada, no la escribirla, porque a pesar de que se me a la merca y iba perfectamente peinada, ni un pelo parado, mami, la cola bien hecha, o sea, por favor, aquí, aquí, sí ahí, super bien peinadita, y, y para el también y ahí van ellos dos y se paran junto a esos dos toboganes y, y pues bueno, yo dije nada de lo pero ellos siguen sí haciendo cada vez más para el lado de acá, porque se veían más impresionante y yo le decía a Carlos, no, oh, y veíamos la escalera para subir a ese tobogán y verdaderamente lo que a mí me asustaba no era el tobogán sino la escalera para subir y caían aún al ver cuando no no una que decía ¡ah! Oh, se van a perder ahí Pero ella es la que cada vez se va a masacar, Y dice Carlos, porque Carlos es más prudente a veces que yo. No hay. Y pues si quiere. No hay. Y no si Y las dos hermanas sí que... sí. Dije, mira Carlos, vete tras ellas porque lo que va a pasar, a mitad de la escalera van a meter reversa y van a ir a empezar a bajar para atrás y tú estás ahí las salidas. ¿Ok? Pues Carlos fue y empezó a subir. Y empezaron a subir, y yo observaba, y seguían subiendo, y yo observaba, y seguían subiendo, y o sea, sí se han echado, y sí, sí, no sé qué pasaba con la muerte de Carlos, pero realmente había dos salidas, y llegaban a la misma alberga. Y yo decía, hijo de señor, solo que Carlos se le pierda el foco, de que no deje meter a atrás de Naomi uno, porque la barba estaba, y la así como te contó, Pero no bueno, dijeron si no me los Y ya era hasta lo alto. Y de repente, en ese silencio, empezó a ir. <risa> <risa> Así. Pero no había un minuto de silencio. Toda la gente hizo un acto lo que estaba haciendo, las de los vequitos viendo. Y él iba a caer a O sea, porque era cómico pero de que empezó a. la niña, niña no, y la niña, con su colita de caballo, así, y cayó, ¡ah! ¡Pum! ¡Pum! Wow, se subió a la venta y salió, ¡guau! Wow, así todo, nadando, y yo decía, ¡guau! ¡Mira! De salió, verdaderamente. de ¡guau wow, mami! ¡Es lo mal asilo! Yo esperaba, y esperaba, por la otra.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 ¿Qué diferencia? o sea, ¿Qué diferencia siempre ha sido así en mi vida con ellas dos, yo tengo que agarrar a una y escucharla y luego agarrar a la otra y escucharla porque para poder tener un equilibrio porque en un momento ¿sí? ¿Ah? y salió y dijo, wow mami está súper! salió empatada y otra vez, y casi no sé donde te voy a salir ¿sí? pero lo que yo quiero decirles es que Cuando entraron a en esa alberca y se empaparon las dos, no importa la manera, no importa si fue como con una oído ¿no? verdaderamente una emoción, casi le aplado todos estaban abajo ¿no? porque el grito verdaderamente era contagioso. O como tal, minutos, se aventó. Pero cuando una alberca nos hace salir de cuentos. No se me igual. No puedo decir, ay no, mira es tan igual que como a subir. No, o sea, no que te, te cambia, o sea, estás embajado. Es, se nota que te metiste a una alberca. Es imposible seguir igual, viviendo en Dios, si decimos que tuvimos una encuesta. No sé, realmente, y no podemos. Y además no debemos vivir en El pasado Santo. Sí. Si a al contrario, entremos a con todo lo que Dios tiene para nosotros, siempre. ¿sí? Sin ¿Sí? sí, buscar las emociones, pero si sí siendo transformados a la imagen del mismo a través del Espíritu Santo. Dios quiere que nos acordemos completamente de él. El Espíritu Santo quiere que nos mantengamos dentro de su voluntad. Podemos tomar y que debes desencado todo lo que sabemos para tomar una decisión, pero tenemos que confiar en Dios para saber que estamos dentro de su voluntad de Y ya hace un mes nosotros tuvimos que tomar verdaderamente una de las decisiones más importantes en el área espiritual para nuestras vidas. cambio radical vida, en todo. Y cambio en nuestras hijas, en nuestra manera de vivir, y verdaderamente yo te he a Dios, con todo mi corazón, ¿sí? No me quiero equivocar, Señor, no me quiero equivocar, ¿Sí? Señor, verdaderamente no quiero hacer nada que no sea tu voluntad, que si tengo una decisión, y tú tenías que pagar la Yo solo lo que diga estar bajo su presión. Solo quiero a tu voluntad Señor. Y yo lo que yo, lo menos que quiero, es a ti, darte, o hacer algo que me separa de ti. y dios como se deshagan de ella, así como se... ¿Qué está hablando No, no, no, no. no sabe, cómo sufrir, para tirar una decisión, una decisión que no dañaba, una decisión que fuera correcta, una decisión que bendijera mi a mis hijas y ¿saben qué? Dios me dio a la que fue una gran, gran sonrisa no de mi que... y literalmente lo a un así, Y pasa que te quedas tan de ¿qué pasa si no? y eso ah, perdón, todo sufrido ¿verdad? Sí, eh, o sea, para forrarnos deberíamos hacer el de árbol que no sea de arena, que no se unita. Yo no puedo unir, yo no puedo equivocar las decisiones que toman. Pero Dios se derrota, ¿no? Dios fiel a su palabra y se agrada nos fortalece, nos da valor para hacer cosas que nuestras fuerzas saben que serían hijos. Si es el Espíritu Santo siempre nos dirige a un lugar de paz y seguridad y debemos aprender a depender de Él y solo podernos pararnos en la boca si nos metemos a poco a la palabra de Dios. Yo no puedo ser un hombre que transforme una presa si no busco a Dios de su palabra. Igual yo. No puedo. Sus grandes ideas no se han eternas Pero si sí necesita su corazón, ustedes queridos tienen La fortaleza de Dios es asombrosa y con no él podemos luchar contra un ejército de rivales, contra lobes no que están verdaderamente en un arma de fuego y toquenarnos, ¿no? Porque sabemos que estamos llenos del Espíritu Santo y que vamos a vivir en victoria y no derrota. Y no es todo el mundo de positivismo. Hay mucho positivismo en nuestro albedrío. Estamos en tiempos maravillosos. Pero de qué tipo podemos ser los que cambian generaciones, cierran por la puerta estrecha y caminan por el camino al rostro, somos de ese parte de esos pocos. Somos esos que dicen que son los que se atreven. ¿sí? Que aunque viven tormentas, seguimos más firmes, nos levantamos más fuertes. ¿Qué Porque si no, nos van a pasar. Nos van a hacer... No, no, los aquí como que aquí? Porque no entramos. Y dije, entramos porque yo nos a sentir un ¿Sí? Y él nos busca si nos equivocamos. Y nos levanta, nos acude y nos dice, adelante, no nos siento se de que vamos. Es cierto de levantar. Por eso se ¿Sí? le da la Y aunque no se nos dé la el paro de eso. La voluntad de Dios su llamado, su amor son inalterables y tienen su fundamento en la palabra de Dios que es irrevocable y todo puede derrubarse pero la verdad de Dios y de eso estamos tranquilos y quiero hablar por último de que no solo debemos buscar a Dios en su palabra sino a través de la oración atrevernos a orar a Dios por el Espíritu Santo la oración es de una realidad, el resultado, que hablaba de que tenemos que hacer un privilegio para poder disfrutar del señor, sí, la oración es una comunicación directa con el padre, y es la manera de mantenernos en él y en medio de todo lo que estamos haciendo, él es el centro, es la manera, ¿sí? de que estamos con él con la es sexta oportunidad que hará crecer a medida de que lo tomas en serio Dios lo supo y en relación, nuestros sueños, nuestros deseos son puestos delante de él, cuando nos atrevemos a confiar en no importa el baile de lo que estamos pasando no importa las situaciones no importa ¿sí? porque Él hace Que nuestro camino sea fácil, esa oración, vamos teniendo ese camino que tiene Dios para levantarnos. Puede decir una paz que sobrepasa todo el tiempo, ¿no? que nos sostiene esa paz que nos contiene Dios quiere que nos demos cuenta de la necesidad de Él por nosotros, para amarnos, para perdenarnos. Y es a través de la oración que Dios dice y ¿sí? yo cuando te y parte parte sí, y estoy hablando de ya unidos es un relente es un algo para el a de a buscarse a los nuestros y sus relaciones se derraman sobre todo con nosotros cuando nos ponemos de acuerdo en eso y esto es muy importante Queremos que ponernos de acuerdo para poder vernos de acuerdo en las demás cosas. Porque si no, no funciona. ¿Sí? Una una, cuando estamos juntos, atrae la presencia de Dios. No olvidar el su cuerpo. lo atrae. ¿Sí? Y ahora, cuando no hay un bien cuando hay puntos en los cuales no estamos de acuerdo a Dios hace que se transforme en una bella unión es ahí lo que sucedió la noche dice, donde dos o tres y no soy nuestro amor la humildad y ama que nos pongamos de acuerdo ahora yo les digo cosas que las vemos diferentes Queremos que Dios transforme este país con un avivamiento, pero necesitamos cambiar y ser de la plenitud de él, buscando su rostro en su palabra y construyendo un altar de oración, no hay otro. Estar lleno del Espíritu Santo significa echar a un lado su vida, a la vida, todo lo que pienso, todo lo que yo creo que es bueno. ¿Y sabe qué? Me no, agarraron. No, no y ver y empezar a descubrir qué es el plan de Dios para mi vida, no lo que yo pienso. Si ¿Sí? yo puedo mi generación, les quiero decir que no de ser todo lo que yo les digo, si me hubiera puesto a practicar mi propia vida. Si ¿Sí? yo he pasado por algo, yo no puedo decirles en las hijas. Que es por aquí. No se trata de buenas filosofías, no se trata de muchas palabras. Sí, son cosas sencillas lo que yo quería decirles, pero yo siento de parte de Dios. busquen busquen de corazón. O sea, dejen todo y empiecen a buscar mi amor, así porque señor. Y Él va a hacer milagros en sus vidas. Él va a transformar su cabeza. Y Dios, para que ustedes viven, ahí sí les digo. Y se en mí. Y, y no porca. Y darles